Nos vamos a un lugar de ensueño <risa> Está en mitadza del Atlántico son unas islas y pertenecen y por eso escuchamos esto a Portugal <risa> son las azores oído eso al hombre del tiempo decir el anticiclón de las azores eh, pues hoy vamos a saber por qué y nos vamos a conocer algo más de este lugar en el mundo bizarro en la rosa de los vientos con javier garcía blanco javier muy buenos qué tal Hola Bruno, ¿qué tal? Hola, buenas noches, qué suerte tuviste, ¿eh? que sé que has estado allí, me das mucha envidia. Pues sí, la verdad es que es una, una maravilla estar en las Azores, que es un auténtico paraíso en medio del Atlántico y que bueno pues muchas veces eh, todos lo hemos oído hablar, como decíais en la introducción, por ese famoso anticiclón de las Azores que nos trae buen tiempo, pero muy pocos saben lo que esas maravillas que podemos encontrar en estas nueve islas portuguesas. ¿Cómo son las Azores? ¿Son tan espectaculares ahí como nos creemos? ¿Es naturaleza viva, salvaje? Sí, la verdad es que es uno de esos lugares donde todavía puede uno ver esa naturaleza en estado salvaje, en estado puro, casi sin esa contaminación del turismo de masas, en plena naturaleza. Y bueno, cada una de esas nueve islas pues tiene su personalidad propia. Las hay un poquito más turísticas, otras que están prácticamente eh pues con una población mínima, como puede ser la, la isla de Corvo, que tiene poco más de 400 habitantes, y todo pero bueno, todas tienen en común ese pasado, ese origen volcánico que les da esa característica eh tan particular, eh pues bueno, esas caldeiras, esos cráteres de de esos antiguos volcanes, eh, cubiertos de vegetación exuberante, con lagos eh, de aguas de distintos colores y, y bueno, pues un, una naturaleza, como digo, Eh, exuberante, fantástica, espectacular y, y bueno, es un auténtico paraíso al que nos gustaría volver muchas veces ¿no? tú has estado en algunas ocasiones allí has estado como periodista de viajes, eh, fotógrafo que eres en muchos eh, sitios, eh, pero las azores, yo creo que todo el mundo piensa que son algo así como las Canarias de Portugal nos equivocamos mucho, no son tan bueno. distintas, ¿no? Bueno, eh, tienen en común ese pasado, de ese origen volcánico. Hay algunas de ellas, como la más grande, como San Miguel, que es muy turística y sí tiene muchas playas y podría compararse más a nuestras Canarias. Pero, eh, bueno, yo creo que tienen una personalidad distinta, ¿no? Tienen esa esa vertiente más de naturaleza salvaje, donde el peso de, la, de los marinos, de ese pasado ballenero también, Eh, le confíe un un espíritu muy característico muy especial y yo creo que si, ha, si algo las distingue un poco de las Canarias es eh, que cuando uno viaja allí eh, todavía puede sentirse un poco viajero más que turista ¿no? ese espíritu de los viajes porque eh, pues bueno las islas eh, las azores te llevan a, a eso ¿no? has mencionado como una cosa en los balleneros... Eh, son muy importantes eh. qué papel han jugado los balleneros en las azores? Bueno, pues eh, en las Azores se encuentran, tiene la, la peculiaridad de que se encuentran en las rutas migratorias de, de muchos cetáceos, de, de distintas especies cetáceas, y, y bueno, pues, por ese motivo han atraído desde mucho tiempo atrás a a la industria ballenera. Ya en, desde la segunda mitad del siglo XVIII eh, recalaban allí pues barcos balleneros tanto americanos como ingleses, Eh, tanto para abastecerse, reparar sus barcos, como para eh, captar tripulaciones. ¿no? Eh, llegaron a tener una gran importancia y una buena fama los arponeros eh, de las Azores. De hecho, en, en Moby Dick, en esa novela de Herman Melville, se mencionan a, a estos marinos de las Azores porque eran famosos y célebres por, por su arrojo, por su valentía a la hora de, de lanzar los arpones contra contra las ballenas. Y luego ya pues durante el siglo XIX e incluso durante el siglo XX tuvo una gran importancia esa industria que se mantuvo ya eh, allí en, en Azores, en varias de las islas, donde había... ...distintas fábricas de balellas... ...como dicen en portugués... ...y bueno, de hecho yo en uno de los viajes... ...tuve oportunidad de, de charlar un rato... ...con un, con un señor ya octogenario... Que, ...que había trabajado como arponero... ...en uno de estos, de estos barcos... Y, ...y bueno, que lo hizo prácticamente hasta, hasta el final... ...en, en Azores se, se pudo pescar... ...se pudo capturar ballenas hasta el año 87... ...o sea que es una, una actividad bastante reciente... Y, y que, bueno, como como tal, eh, pues tuvo una gran importancia en las islas y todavía se pueden eh visitar varios lugares en distintas islas muy relacionados con esta industria. Hay varias fábricas, antiguas fábricas de, de ballenas, como llaman ellos, eh, en los que se extraía el aceite eh, de estos animales y que hoy se han convertido pues en museos, en centros de interpretación y se puede eh, todavía contemplar un poco cómo era el trabajo Eh, de aquellos hombres eh, que se dedicaban a, a esa caza de ballenas. Hoy, por suerte, ya ya no se capturan esos animales, eh, al menos en esa parte del mundo, y, y lo que se puede seguir disfrutando es de, del avistamiento de estos cetáceos. ¿no? Todavía siguen pasando por ahí estos grandes eh, animales, y hay varias empresas que se dedican precisamente a eso, a organizar avistamientos de de grandes cetáceos y, y bueno todavía, todavía puede uno disfrutar de, de esa experiencia que es ver a, un, a una ballena azul, un Rorcual eh emergiendo de, de las aguas Pues un ejercicio económico yo creo que muchísimo mejor, primero porque proteges a la naturaleza y luego encima tienes ingresos también turísticos, con lo cual queda todo más equilibrado. A mí me gustaría eh, destacar que tú comentabas que, que ha habido allí pues mucho marino, eh, mucho capitán, ¿no?, haciendo referencia a Moby Dick, al Capitán Ahad, esos lobos curtidos, lobos marinos, que además hay un sitio muy emblemático, ¿no?, Que, que yo creo que que tú eh, lo conoces perfectamente, que es eh, el café de Peter, que, uh -huh. que si lo que hay ahí en sus paredes fuera transcrito, contarían historias una tras otra de verdaderas aventuras, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que todas las afueras en general han sido eh, un lugar de, de, de marino, de esos lobos de mar, desde que se descubrieran en el siglo XV por esos exploradores portugueses, Y hoy todavía todavía es un lugar de paso muy importante y precisamente en una de las islas, en, en Fallal, en la localidad de Horta, está este Café de Peter. En realidad se llama Café Sport, pero popularmente todo el mundo lo conoce como el Peter's Café o el Café de Peter. Y es una historia, una anécdota bastante curiosa porque eh, el, el hijo del propietario original parece que tenía un parecido físico muy notable con, con el hijo de un, de un marino... ...británico que solía pasar por allí y en cierto momento pues con esa nostalgia de estar lejos de casa... ...le preguntó si le importaba que le llamara Peter, ¿no? Porque le recordaba a su hijo... ...y a partir de entonces pues se quedó eh, con ese nombre el, el local, aunque todavía... Eh, ...aparece el, el nombre original, el Café Sport... ...pero todo el mundo lo conoce como Peters Café... ...y, y bueno, ese es un lugar todavía hoy... ...desde mil novecientos 1918 que se inauguró... ...pues todavía sigue siendo punto de reunión... ...para para todo tipo de, de hombres de mar... ¿no? De, de ...marinos, de marinos mercantes... ...soldados eh, de distintas eh, marinas de todo el, de todo el mundo... Eh, antiguos balleneros, etcétera. Y, y bueno, pues perfectamente cualquier visitante, cualquier viajero que acude allí, pues va a encontrar con total seguridad, hombres de mar, tomándose algo en la barra, cenando, eh, contemplando esos banderines de todos los eh, barcos que han ido dejando a su paso por allí, como recuerdo, o incluso pues visitando el, el museo que hay eh, en la planta superior del edificio, un museo muy peculiar, también relacionado con el, el pasado ballenero, que es un, el museo del Scream Show, El, los screen Shows son dientes de, de cachalote, que en muchas partes del mundo pues existe la costumbre de decorarlos, bien con, con retratos, con paisajes de carácter marino, y, y en el Peters Café hay uno de estos eh, de estos museos con unas piezas increíbles, no bellísimas. Esta sección eh, se llama Mundo Bizarro, pero la gente de allí, de las Afores, tú lo has comprobado, no tiene nada de bizarros. Eh, uno se siente muy bien allí, ¿no? sí la verdad es que otra de las características de, de esta gente de las islas de las Azores es su su gran hospitalidad, es algo que también se encuentra en, en Portugal en, en la península pero que aquí en las islas también es, es muy manifiesto y seguramente tiene mucho que ver con ese trasiego constante que hay todavía hoy de gente de todo de todo el mundo ¿no? hay por ejemplo en Horta también muy cerquita de, de ese café de Peter está la marina de, de Horta de lo que es el, el puerto ...y es un, un lugar también que merece una visita... ...porque eh, yo creo que no he visto en ningún otro lugar... Eh, ...del mundo un, una cosa semejante, ¿no? Para que os hagáis una idea y en la Marina de Horta existe la tradición... ...de que cada barco que llega allí, cada tripulación, deja una pintura... ...una especie de graffiti, por así decirlo, eh, con el nombre de, de su barco... ...anotando los eh, los nombres de los miembros de la tripulación... ...el año en el que se ha pasado, y lo hacen porque también existe un poco... ...la superstición de que el que pasa por Horta con su embarcación y no deja... Eh, su pintada o, o su pintura allí, eh, con el nombre de la embarcación y la tripulación, pues eh, puede que no llegue eh, sano y salvo a, a su destino. ¿no? Sabemos que los marinos son, o, o muchos de ellos, son bastante supersticiosos, y, y esa curiosa costumbre, pues nos ha dejado un museo al aire libre bastante, bastante curioso, gracias ...al a gran número de, de embarcaciones que pasaron por allí de todo tipo... ...ya digo, marinos mercantes, eh, militares, barcos escuela... Eh, ...patrones de yate recreativo... ...y podemos encontrar pues testimonios de, de gente que incluso ha pasado varias veces por allí... ...y aparecen los distintos años en los que han, han estado... Y, ...y es muy curioso porque ves gente de, de todo el planeta, de todo el globo... Y, y, gente pues eh, tambale de Nueva Zelanda, de Polonia, de Dinamarca, de Canadá, de España, de, de cualquier punto que puedas imaginar, han pasado por allí, y eso explica que cualquier persona eh, del, del mundo del mar, de la mar, conoce perfectamente la marina de Horda, conoce perfectamente el café de Peter Y, y bueno, eso, como decía, pues ha, ha servido también para enriquecer un poco el carácter afable de, de los azureños, ¿no? Y, ¿Y también conocen eh, alguna gruta que ha sido originada por los volcanes? Porque yo cuando hacía referencia, incluso cuando ha, ha comentado Bruno de las Islas Canarias, me acordaba de Lanzarote, a mí la Lanzarote me encanta, ¿no? Y esa tierra volcánica que, sí, que la hace tan tan especial. ¿En algunas islas de las Azores hay algo similar? Bueno, en las Azores eh, sí si tiene una gran riqueza, aparte de lo que hemos ido comentando, es precisamente ese, ese patrimonio geológico ¿no? De, de origen volcánico. Y es que eh, en las nueve islas hay hasta mil setecientos sesenta y seis volcanes eh, catalogados, casi todos ellos pues eh, completamente extintos, pero hay algunos que todavía han tenido una actividad muy reciente. Eh, por ejemplo, la isla de, de Fallal eh, está el volcán Los Capeliños, que entró en erupción por última vez en mil novecientos y estuvo trece meses eh, expulsando lava, cenizas, etcétera, y llegó a crear eh dos kilómetros cuadrados de nueva tierra firme ¿no? es mm, se dice que es el, la parte de Europa aunque estemos no habla de unas islas que están del Atlántico pero como parte que son de Portugal pues es, sería la parte del de suelo europeo más joven ¿no? más reciente y, y bueno pues aparte de ese de esos volcanes que todavía podemos visitar hay muchos otros lugares de origen Eh, ...telúrico, ¿no?, volcánico... ...donde está, por ejemplo... Eh, ...las distintas caldeiras que hay en, en varias islas... ...las caldeiras son los cráteres... Eh, ...que hoy en día, en su mayoría... ...están recubiertos de vegetación... ...y que, como mencionaba antes... ...pues hay algunos, eh, como el de Sete ciudades ...que está en la isla de Sao Miguel... Que, ...que tienen dos lagos preciosos... ...cada uno de ellos con unas aguas... ...de distinto color, uno se ve con aguas verdes... ...y otro con aguas azules... ...es una vista espectacular que podemos recorrer haciendo senderismo, que podemos eh, recorrer a caballo eh, y luego hay otras experiencias que son incluso más apasionantes ¿no? y que nos puede hacer sentir un poco ese espíritu de, de aventura de, de las azores como son eh, pues esas cavernas, esas grutas ellos los llaman furnas, las grutas de origen volcánico y por ejemplo hay una en, en la isla de Terceira que es eh, el, Algar el Algardo Carbao que es eh, ni más ni menos que una chimenea de, de origen volcánico que tiene 90 metros de, de profundidad y que se puede descender fácilmente porque hay incluso unos escalones y si no recuerdo mal, pues es la única en el mundo que se puede descender de esa forma sin hacer rappel ni necesitar cuerdas para descender ya o sea, que cualquier persona prácticamente puede, puede bajar allí y contemplar pues, bueno, la, las rutas interiores que hay. Hay incluso un lago... Eh, cuyas aguas pues nunca reciben la luz del sol porque están eh, muy internas y, y no es, no es el único lugar, en distintas islas encontramos eh, este tipo de grutas o de cavidades hay también tubos lábicos, esos conductos por los que salía eh, la lava durante las erupciones y que también se pueden recorrer, en la isla de Pico que es otra Otra de las más eh, vistosas a ese nivel de paisaje, pues hay también un tubo, tubo lábico que yo tuve ocasión de recorrer y que pues te permite incluso eh, sí, sí. atravesar hasta cinco kilómetros de longitud que tiene, pues los visitantes pueden hacer un recorrido más corto, pero es espectacular entrar en las entrañas de la Tierra ¿no? como si fuéramos un personaje de, de viaje al centro de la Tierra de Verne y, y pasar allí un rato viendo las formaciones geológicas que son espectaculares y las azores esta noche en el mundo bizarro, en la rosa los vientos la gente tiene que saber, Javier García Blanco que tú eres un periodista de viajes el que has estado en medio mundo que tus fotografías son extraordinarias y tus textos sobre los lugares la gente los puede ver y visitar en estos días eh, pueden aprovechar eh, a dónde tienen que acudir qué tienen que poner en el navegador en internet eh, para eh, saber algo más de todo lo que has hecho y de todos los sitios en los que has estado y ver esas fotografías tan extraordinarias que tienes bueno, tengo una, una página web que, que intento mostrar un poco de, de mi trabajo de periodismo de viajes, que es una de las facetas que, en las a las que me dedico eh, en la web que es Wanderer w-a-n-d-e-r-e-r.es Wanderer Wanderer ahí está toda la información de todos los sitios en los que has estado que son muchísimos y pueden ver las fotografías eh, que has hecho de los lugares, de las personas, fotografías verdaderamente interesantes que todo el mundo puede conocer. Hoy hemos conocido aquí, en el Mundo Pizarro, un poquito más sobre las Azores, con Javier García Blanco. Javier, muchas gracias. Un, un abrazo, gracias a nosotros. Muchas gracias. Y que sepas que ahora se pregunta mucho ¿qué vas a hacer después de que se acabe todo ese confinamiento? Pues yo, mira, una de las cosas que me apunto para hacer es este destino que nos has está comentando, así que que es lo una, sepas que a mí ya me has enganchado Una idea fantástica, es un destino desde luego eh, perfecto para, para olvidarnos un poco de esta, de esta pesadilla. Muchas gracias Javier abrazo. Un abrazo, chao, un abrazo, chao.